Dictaron prisión preventiva para el acusado por el crimen de Nicole Ruiz. La resolución fue dictada por el Juzgado de Garantías número 2 de La Plata, a cargo del juez Eduardo Silva Pelosi, donde se dictó la prisión preventiva para Fernando Daniel Sibestrelli, acusado de homicidio por el crimen de Nicole Ruiz. Nicole, una mujer trans de 35 años, fue asesinada cuando defendió a su hermana, que estaba siendo atacada por su expareja Sibestrelli. La familia de Nicole pide que la causa encuadre como homicidio agravado por travesticidio. La causa quedó a cargo de la fiscal Betina laqui titular de la UFI número 2 del Departamento Judicial de La Plata, quien imputó al sospechoso por el delito de homicidio en el marco de violencia de género. Se jugó la octava fecha del torneo de clausura en femenino. Escuchemos lo que nos cuentan desde FM Raíces. Buenos días, oyentes del informativo regional. Se jugó la octava fecha de la clausura y en la maxidivisión. Branson ganó y sigue en la punta. Además, Adip ganó en la B y todo se definirá en la última fecha. El coronel se impuso por 2 a 0 ante Talleres, que es su perseguidor. Mientras que en la zona 1, Adip ganó 2 a 0 a cortidores Y por la zona 2, Polideportivo GONET, goleó 6 a 0 a San Martín de los Arnos. El femenino lo seguís en Razer. Un servicio que informa... Más cerca. La UNLP lanza un centro de formación sindical. Hoy se presenta el centro de formación sindical y del diálogo social a partir de la firma de un convenio entre la Universidad Nacional de La Plata y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Además, la UNLP aclaró que en esa misma jornada se desarrolla el primer encuentro del curso histórico de Movimiento Obrero Regional, que tendrá lugar en el Auditorio 205 del segundo piso del edificio Sergio Carcachof, ubicado en calle 48, entre 6 y 7, a partir de las 4 de la tarde. Desde el Consejo Social de la UNLP explicaron que el nuevo centro tiene entre sus objetivos desarrollar acciones que impulsan la formación integral junto a las organizaciones sindicales y espacios de capacitación en habilidades múltiples para un mercado laboral complejo.